originario quechua, Coya, de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida de nuevo, cantuta Juan Pablo Bertolini, te saluda por aquí. Buenas tardes, hermanos y hermanas, eh, les saludo de mi corazón. Gracias, hermano, gracias, hermana Cami, por invitarme. Este, bueno, les agradezco. Mi nombre es Cantutaquilla y Mamay es madre en quechua, porque este yo pertenezco a una comunidad originaria eh ayllu y eh, bueno, somos mayores, ¿no es cierto? Y así nos dicen. Hi. Muy bien. Bueno, está no está de más decir Mamay entonces eh, respetuosamente como corresponde a una mujer cuando nos la encontramos, también en el vecindario lo decimos, a cuando saludamos a una vecina. Eh, sentimos, Cantuta, que debemos agradecerte a vos por darnos un ratito de esta hora del día. Sabemos que tenés una jornada... Eh, bien completa y que hay actividades por delante, por supuesto, te estábamos convidando a conversar brevemente con nosotros porque se va a estar realizando en días un congreso de filosofía de la liberación, es el quinto congreso, eh, se va a realizar en la Universidad Nacional de La Plata y queríamos que nos cuentes acerca de cuál es la perspectiva para este encuentro o cuáles son los deseos ...de lo que pueda llegar a ocurrir, eh, Cantuta. Eh, bueno, gracias por permitirnos compartir este evento tan importante. Eh, porque es, una, eh, es va a ser un espacio eh, donde compartir las ideas, las distintas corrientes filosóficas... Eh, ...los distintos pensamientos, pero con una apertura eh, hacia la evolución de nuestra sociedad hacia la evolución de nuestros hermanos, hermanas, ciudadanos, ciudadanas. Eh, en este momento, eh, bueno, hay cambios en la dinámica de, del país, del gobierno, y es un momento también de que nos podamos expresar libremente. Por eso nosotros, nosotras como pueblos ancestrales indígenas originarios, vamos a estar allí, expresando nuestro sentir acerca de la diversidad, acerca de la plurinacionalidad, pluriculturalidad, interculturalidad, eh, eh, para hacer saber que hay un otro diferente que piensa, que tiene piensa distinto, tiene códigos distintos, otra lengua y otra forma de vida, pero que todos, todas concluimos en un solo pensamiento, que es vivir bien, vivir mejor, en armonía cósmica y este, en, en igualdad de oportunidades y con libertad de, de palabra también. Por eso vamos a estar allí como COSINDIA, Consejo de Sanadores Indígenas de Argentina, para compartir sobre la medicina de nuestros pueblos, eh, para hacer saber que hay otra forma de sanarse, eh, una alternativa distinta, que puede complementarse también con la medicina occidental, pero este cuando no hay recursos, cuando los hospitales están no dan abasto como ha sido en el caso del COVID, como en el caso del dengue, bueno, la Pachamama, madre tierra nos da otros recursos, múltiples recursos de su medicina directa que debemos aprender estén a, a preparar y, y a consumir también para sanarnos naturalmente y sin costo muy así bien. que bueno vamos a estar allí muy bien eh, cantuta no sé si eh, seguramente tienes ubicado a esta a este profesor de, que ha sido elegido como la figura como eh, simbólicamente su rostro está ahí en el anuncio de este qui o quinto congreso de de filosofía de la liberación, si tienes una mirada de lo que ha sido el profesor Enrique Dussel y nos quieres hacer una apreciación rápidamente de él, si no pasamos también a, otro, a otra cuestión, pero te lo conoces, eh seguramente, a Dussel, sí. ¿tienes una mirada acerca de, de su legado? Sí, eh, con el nuestro decimos el hermano, por supuesto, Dussel, y eh, hemos estado en otros homenajes eh, por su mirada amplia por entender la sociedad de otro punto de vista por eh, valorar la otredad, edad y por eh, valorar también eh, que somos eh, que todos tenemos esta libertad de pensamiento este eh, el que los pueblos ancestrales preexistentes estamos presentes y él ha valorado esto, ¿no es cierto?, ha valorado la interculturalidad, eh, por eso, bueno, estamos eh, acompañando. Ahí. Muy bien, te preguntaba porque también lo he escuchado, lo he leído a Ducil, hablar de la pelea que tenemos que tener, que te, de la que tenemos que ser conscientes, que hay que librar contra esta nueva etapa de colonialismo, neocolonialismo, que él había detectado ya hace varios años y que por ahí en la distracción, en el día a día, las personas que vivimos en este bello país hemos perdido de vista ese ataque que hoy por hoy, por ahí ahora, sí se percibe y se lo ve más de cerca, ¿no? Sí, eh, bueno, nosotros eh, desde siempre, o sea, desde que llegó la, la invasión extranjera, porque así debemos llamarles, Así lo llamamos nosotros, ¿no? No es, dejamos claro que no es un encuentro de culturas, porque un encuentro de culturas es amigable, es compartir, ¿no es cierto? Tal vez ahora en este tiempo sí es un encuentro de culturas porque les, ya estamos entrelazados, ya convivimos, este a, eh, aprendimos a compartir. Eh, pero con, con con muchos hermanos, ¿no es cierto? No con todos que, que no aceptan, que siguen con ese eh, pensamiento colonizado. Pero en aquel momento eh, no fue un encuentro de cultura, sino que fue una invasión, y nosotros lo hemos vivido, lo hemos sufrido, pero nuestro pueblo es resiliente. Nuestro pueblo transforma el dolor en sabiduría y la sabiduría en un hacer para la luz. Entonces, por eso... Hoy estamos aquí conversando y, y nuestro camino es el camino de la descolonización en de la vía y en lo que es en todo América. Es un proceso que se está dando inexorablemente. ¿no? Muy bien. Qué bueno escucharte, Cantuta porque a pesar de que, o oh, a, a, a, a diferente cuestión de, de la que te sentís convocada, digo hablar de estos conocimientos que muchas veces son ancestrales, de esta capacidad de nuestros pueblos originarios eh, de manejar la medicina desde, desde los campos de la naturaleza y demás, también hay permanentemente un costado político que refuerza este encuentro al que se van a asomar en el V Congreso de la Filosofía de la Liberación. Son unos días, eh, has seguramente recorrido el programa, eh, ¿qué pensás que es lo que vas a encontrar ahí cuando eh, te, te cruces con, bueno, con una cantidad impresionante que hay de personas que van a estar poniendo y cuáles eh, por ahí, si es que hay algún elemento que hayas encontrado que te genere este, mucha, bueno, no digamos ansiedad, pero que te dé como, como apetito eh, para estar allí pronto y, y recibir lo que se va a producir ahí. Eh, bueno, todas las mesas son interesantes, eh, lo que sí he visto que hay hermanos, o sea, disertantes, que no todos tienen, que tienen matices, ¿no? Entonces lo rico va a ser escuchar esos matices, porque todos podemos tener, eh, si bien tendemos hacia lo mismo, pero eh, en distintos caminos, distintas estrategias, Entonces, eh, bueno, va a estar eh, interesante escuchar eh, estas distintas formas de, eh, bueno, de ver eh, la situación, la descolonización, la lucha y, este, y, bueno, cómo cada uno, cada una desde su lugar eh, eh, trabaja por la evolución del pensamiento y por, y por la armonía de la sociedad. Muy bien, es un bello mensaje y también nos hace entender que este quinto Congreso eh, de eh, Filosofía de la Liberación no va a ser eh, nada más un entente de personas muy leídas y eh, llena de vocabularios eh, muy academicistas y demás, sino que va a ser un encuentro de personas que se van a sentar a compartir sus conocimientos y como también nos estás demostrando a escuchar y a aprender de quienes están eh, llevando la voz cantante en distintos momentos. Tres días eh, serán suficientes como para que en algún momento, Cantuta, te reclamemos para ver qué ha dejado este Congreso que seguirá alimentando también nuestras aspiraciones de, de ser un pueblo libre y demás. Este, te, te hemos agradecido de antemano y te vuelvo a agradecer por este breve rato para charlar acerca del quinto congreso de la filosofía de la liberación y antes de dejarte el micrófono a disposición para que saludes y demás, eh, quiero que sepas que estamos solidarizándonos frente a un hecho vandálico que ha sufrido un monumento que es el monumento al malón de la paz Eh, eh, y que mm, por ahí de, depende de ti si querés también dejarnos una reflexión acerca del homenaje de, o de la reivindicación eh, de esa monumentalización que se estará realizando esta tarde. Desde ya muchísimas gracias Cantuta y esperamos seguir contando contigo para contarle a nuestra audiencia todo lo que a nivel pensamiento y sentires eh, produces vos y tus hermanas y hermanos. Eh, bueno, muchas gracias hermano Sí lamentablemente eh, en, en la huaca de, de parque los de Pla los Andes en el monumento al malón de la paz eh, han atentado han cortado una de sus manos eh, como diciendo no van a poder hacer más nada indígenas en siento eh, pero nosotros como ya les dije somos resilientes eh, no nos asusta a través de la historia nos han matado, nos han este eh, lastimado, han tratado de hacernos desaparecer, ¿no? Como en la campaña del desierto y no han podido. Entonces, esta es otra provocación más eh, de la que no vamos a, a no nos vamos a hacer eco, simplemente nos vamos a reunir hoy a las 18 horas allí en Chacarita, en Plaza Los Andes, que les esperamos a todos, todas que, que quieran acompañarnos. Eh, porque vamos a honrar, vamos a homenajear a nuestros ancestros al camino del primer malón de la paz y de los demás malones que que siguieron llegaron a Buenos Aires luchando por sus derechos y no nos vamos a dejar a someter a este juego de violencia eh, que viene desde desde el gobierno. Sabemos que es un gobierno que hace apología y defiende el genocidio Eh, de la campaña del desierto. Entonces bajo bajo esa mirada van a hacer sus actos y van a apoyar ciertas acciones. Entonces eh, nosotros solamente vamos a, a pedir por vía judicial un reclamo eh, para un periodo de explicaciones sobre lo que ha ocurrido y la reparación de lo sucedido. Y hoy nos vamos a reunir en ceremonia en eh, ...con los hermanos y hermanas para honrar el camino de nuestros ancestro Así que nada más que esta reflexión agradeciéndoles por haberme invitado... ...por compartir palabras y esperando que puedan acercarse a La, a la Plata... ...los días 18, 19 y 20 eh, en el edificio de, del Centro Caracachof... ...allí vamos a estar con muchos pensamientos... Eh, muchas palabras para compartir y mucha sabiduría académica y no académica. Les esperamos. Gracias, muchas gracias a todos. Así dale, sea. Dale, dale. Hasta pronto, hasta pronto. Cantuta Quilla, guía espiritual espiritual del pueblo quechua-coya de la provincia de Buenos Aires, pasó por la siesta que no fue para hablar del V Congreso de Filosofía de la Liberación.